Hola, buen día, un saludo a vos y a toda la audiencia. Eh, Rodrigo, vamos a hablar de la FanExpo. Expo. Eh, yo no tengo mucha idea. A ver, eh, contame para aquellos o aquellas que no tienen idea como yo, ¿qué es eh, una Fanexpo? Bueno, la, la FAN Expo es un evento, ante todo juvenil, es una es una convención K-pop, anime, gamer, en, en términos cambiados, es un lugar donde, eh, donde se dan múltiples actividades, para eh, hacer protagonistas a cada una de las comunidades de las viejas tribus juveniles eh, que están hoy en día. Uh -huh. eh, que hay del anime, del, del K-pop, que es el pop coreano, el anime son los, los dibujitos japoneses, que es el gaming, o sea los videojuegos, los famosos videojuegos, los stand, también el freestyle y cada una de, la, de las expresiones juveniles. Bien, bien, bien. Y esto lo, lo están organizando ustedes desde hace bastante tiempo y, y cada vez es más exitosa. Exactamente, sí. Eh, la la primera FANESPO fue el 23 de abril en Santa Rosa, en el Medan Sur. Mm. Asistieron aproximadamente 8.000 personas esa vez. Y luego, se, eh, por decisión del gobernador, se empezó a descentralizar y eh, hicimos Macachín, Santa Isabel, 25 de mayo, Ingeniero Luigi, eh, Jacinto Arauz, Intendente de Alvear. Y bueno, ahora llegamos a, a, a General Pico eh, el fin de pasado eh, de dos días Puntualmente, la, la de General Pico se hizo con AGS, que es Argentina Game Show, eh, Game Show, que es el evento gamer más grande del país, y en 15 días, el 8 de octubre, se va a realizar en General H. Ah, bien, la vienen descentralizando, o sea, recorriendo la, la provincia. Exactamente. Uh -huh. sí, es, eh, cada FANESPO en, en sí tiene un formato, digamos, similar en cuanto a estructura, en cuanto a cada una de, de estas comunidades que te decía, Pero de todas maneras es, es distinta. De hecho hoy mismo a la, a la tarde viajo a General Acha para, para reunirme con la con las juventudes de ahí. Y la idea es siempre a, adaptarnos y plasmar en ese evento eh, la realidad local o regional, si se quiere, de los de los chicos del sur, del norte, digamos, cada uno. Y por eso en cada una han pasado cosas distintas también. Claro. Eh, Rodrigo, y para participar, las comunidades ¿qué, qué hacen, o sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo? A ver, en, en sí la, el, el evento es gratuito, eh, uh -huh. dura 9 horas, siempre de, de 11 a 20 horas, así que en, en eso al contrario, de hecho hay, hay sorteo por participar, eh, lo cual digamos, está bueno porque estos tipos de eventos eh, normalmente se hacen en la ciudad más grande, una vez al año dos cuando mucho y uno tiene que viajar, pagar entrada eh, y ver una parte de lo que a uno le gusta. Eh, las comunidades, digamos, cada una participan de, de manera distinta. Eh, la de Freestyle, si hacemos eh, competencias como hacha, por ejemplo, como fue en Pico, como fue en Alvear, es, digamos, eh, se inscriben ese mismo día para participar que yo en, en Freestyle, que son los raperos. Mm. En K pop, eh, hay, hay concursos previos, una semana antes, para, para anotarse y para participar, bailando, digamos, como solista y demás. O el mismo día del evento hay, hay un random dance, que es una actividad, digamos, de, Te lo explico así. Se pone en la pantalla un video de la los estribillos, si te quiere, más conocido de cada una de las canciones. Vos imaginate como a los Backstreet Boys que cantaban y bailaban, pues son sí. de, de esta época, que BTS y otros más. Cada canción tiene sus pasos, entonces eh, se pone el Random Dance y cada 30 segundos va cambiando la canción. Entonces, quien la sabe, entra y baila y, y demás, que están disfrutándolo también. Uh -huh. En cuanto al anime, hay concursos de cosplay, hay en realidad, hay stands eh, de no solo los gubernamentales, sino de emprendimientos, eh, de cada una de las localidades y de la, la provincia, así que uno se acerca a través de eso también. Eh, y en cuanto al, al gaming, hay torneos, tanto de celular como de PlayStation como de, de, de computadoras y todos son eh, libres, gratuitos, con horario de inscripción el mismo día del evento y se desarrollan ahí. Ah. Aparte de haber simulador de carrera de realidad virtual. Bien. Eh... Es una especie de competencia, digo, ¿se clasifica para alguna instancia nacional o no, o solamente queda acá? En algunas, en, en las de, la, la de freestyle que hacemos con Phoenix, eh, que, que, que a su vez tiene otras como, como mini competencias ahí, ahí mismo, sí. eh, se, se están clasificando, otorgando puntos, o sea, uh -huh. por eso también los lo, lo valoramos. No es un mero, digamos, eh, bueno, voy y de onda participo, sino que en las exhibiciones tiene a ver el premio por plata y en estas eh, competiciones también. Eh, en cuanto al K-pop, no, no hay una movida nacional clasificatoria digamos organizada así como cristal, como pero de todas maneras eh, estamos eh, en contacto con toda la academia de la provincia que hacen K-pop. Entonces, eh, o si no hacen presentaciones, hacen concursos y es una manera también de, de tener visibilidad y ha pasado muchas veces que un montón de localidades y de jóvenes y demás se enteran de, de lo que es bailar eso, que, que así dicho en palabras es simple, pero hasta, hasta digamos cuando lo ves quedas impactado impactada Eh, digamos, de los movimientos hasta de la onda que le pone entonces han salido que en algunos pueblos han empezado a, a darlo por esta actividad que hacemos nosotros, eh, en los videojuegos por ejemplo, en, en, el, el fin de pasado eh, el, el que fue por AGS el, el, el, el equipo ganador de Counter va a viajar a AGS a, el 23 y 24 de, de octubre para representar a la provincia porque se ganó el cupo en, en la compenuestra, ah, digamos, bien. en el torneo nuestro para participar allá Bien. Eh, y, y así varios, eh, digamos, varios enlaces que eh, siempre que existan nosotros lo hacemos y, y facilitamos los medios para que nuestros jóvenes eh, tengan valor. En general, la FANESPO tiene eso, está mostrando muchas cosas. Free to play, si se quiere, que es jugar, digamos yo más cerca a jugar lúdicamente, más casual, si se quiere. Y por otro lado, tenés los torneos que, que, que aparte, te, te cuento, no, no no han escrito incluso influencers a nivel nacional e internacional, para preguntarte qué bien, cómo se ve la movida de la Pampa, qué bien organizada que está, bueno, me uh gustaría -huh. participar o tenga en cuenta, claro. eh, para que vea la, la visibilidad que toma, organizarlo de una manera distinta y, y, y a menos que se vea una idea ordenada de afuera. Claro. Eh, y para el público en general que quiera ir a ver, eh, es gratis también. Por supuesto, ah, sí, sí, sí. De bien. hecho, es, es un evento es juvenil. Pero en realidad tiene vocación y de hecho van todas las familias. Claro. Por ejemplo, el general Pico es, fue, fue común ver desde niños porque esto también está un mundo pampástico de, de, de la televisión pública pampeana, uh -huh. pero había, eh, están gubernamentales con, con trivia adaptadas para, para acá a las edades, hubo preadolescentes, adolescentes, adolescentes que, uh -huh. que son quienes más están en la movida porque es, es para ellos en realidad. O sea, es, eh, el, el gobierno de la provincia hace protagonista a los jóvenes y, y se corre, si quiere, va a ver que... En cada uno de los concursos, de competencias y torneos son los jóvenes que lo, lo están organizando. No va a haber ningún adulto organizando nada. Son ellos en su lenguaje, pero ma, ma, mantiendo normas, haciéndolo. Y, eh, por ejemplo, en, en Intendente Albert hicimos una suerte de encuentro intergeneracional. Invitamos a adultos mayores del de cumelén y de Newcom una hora antes del evento eh, para que vayan a probar los simuladores y se, que, que, y se queden y si vos vieras los A, a los viejos en buen sentido, sí. hasta a la a la tarde arengando a los raperos porque se quedaron todo el día, no fue un ratito nomás uh -huh. porque se, se sintieron parte también, así que estaban muy muy contentos y el mundo adulto sobre de entender en qué anda, porque uno dice, bueno, mi hijo está frente a la compu, está frente al celu, está, eh, está mirando videos y no hace nada por ahí no no es que no está haciendo nada, está conectándose con lo que le gusta y, y la idea de, de la FANESPO es eso también es unir eh, la, cada una de las comunidades y que sea un punto de encuentro. Eh, hay, hay grupos que, que que se han formado por la fanespo porque es de cosplay, hay raperos que han aparecido, hay un montón de cosas que se han dado, digamos, y es una de las intenciones, crear comunidad, justamente. Eh, el próximo, dijiste que es en General Hacha, eh, me imagino que están pensando en lugares cada vez más amplios, digo, porque la convocatoria cada vez mayor. Bueno, en eh, general Pico fue en el club independiente y usamos todas las instalaciones exteriores mm. y bueno, quedamos ahí al límite si el, si el domingo no llovía iba, iba a estar bastante apretado todo, mm. pero pese a la lluvia pasaron 10.000 personas y 10.000 personas en Hacha, el, el club disponible para, para la, la fecha es el Club Campos que no es el club más grande pero de todas maneras hay una suerte de transformación con Pico y con Hacha y, y eventualmente mm. va a ser también con Santa Rosa eh, respecto de los espacios, porque una, una cosa va a ser el 2 de julio, o el 16, donde sí. bueno uno, uno va a intentar estar adentro, entonces mm. buscamos clubes más grandes, los están adentro, acá eh, van, los están van a estar afuera, entonces eh, continuamos con la dinámica de, de Santa Rosa en su momento, y de, de Pico, que igual está bien, yo te digo, porque ya con, con, el, con la temperatura no es la misma mm. en, en un club, por más que, que esté calefaccionado, o, o, o que tenga aire, digamos, no es lo mismo, Entonces, eh, la parte del gaming va a estar adentro y los stand y el escenario va a estar afuera. Ah, bien. En Hacha vamos a cambiar la, la dinámica y la lógica también. Bien, bien Rodrigo. Bueno, eh, yo me aproximé un poquito a esto de la Fan Expo. Espero que la audiencia también. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. Si no, gracias. No, no. Es es eso y, y estén atentos por ahí y, y eventualmente si me, si me contacta podemos salir. Mm. Eh, durante el mes que viene vamos a anunciar la fecha y el lugar de la FANES de Santa Rosa que también va a tener dos días. Ah, bien, bien. Así que después de hacha viene eh, Santa Rosa. Vendría eventualmente si sale todo bien. bien. Bueno, Rodrigo, gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente, un bien, saludo bien. ahí a, a, a toda la audiencia.